En Comodoro nos está escuchando ya Pitu Rivero el nuevo jugador de gimnasia y esgrima. Hola Pitu, ¿cómo andas? Santiago Ortega y Fabián Pérez te saludan. Hola Santiago, Fabi, buenos días, ¿cómo están? bien vos yo, ya sos el sornomás del Vázquez, ¿Cuánta camiseta tenés? <risa> sí, sí, la verdad que, que una camiseta más, pero bueno, lo importante eh, es que uno todavía es joven y, y, y bueno, y está vigente, ¿no? Igual en este Pero caso es una, una situación distinta, ¿no? Por llegar como un recambio por lesión. Sí, sí, sí en realidad fue una, una situación eh, que, bueno, como bien vos por por la lesión de Leo llaman y, y, bueno, yo justo estaba en Puerto Madryn, así que eh, me pareció sí. bueno eh, esta esta oportunidad eh, y sobre todo porque, bueno, se estaba esperando eh, una oferta del Franca de Brasil que recién empieza el mes que viene, entonces... Para estar en movimiento y demás me parecía que lo correcto era era tomarlas. Eh, o sea que, Pito, entonces quiere decir que vos eh, estás esperando una vez que termine esta esta incursión tuya al gimnasio Comodoro, ir a jugar el Franca de Brasil, ¿Me escuché bien. Mira, en la realidad es que es que hay un un, eh, un acercamiento con con Franca. Eh, Pero bueno, Fabi, esto, ¿viste cómo es? Eh, si, si uno hace las cosas bien y, y, y aparece alguna otra oportunidad, bueno, hay que analizarla y, y ver, ver qué es lo mejor. Lo bueno de, de lo de Franca, como te dije recién, es que la liga ya empieza el, el otro mes. Entonces, eh, con, con respecto a, al tiempo, eh, estaría bien. ¿Y, ¿Y estabas en actividad? ¿Te estabas moviendo? ¿Estabas ustedes ¿Qué hacías? Sí, sí, sí. Estaba entrando todos los días. Eh, que eso es un poco... Lo comentaba eh, con mis compañeros de ahora de gimnasia que que uno es es tan responsable que si yo sabía que no que no estaba moviendo de mano no iba nomás a a, a, porque me parecía un mal de respeto eh pero hacia, hacia la institución y la, el cuerpo técnico los, los, los y los compañeros entonces eh, me parecía que no pero no yo realmente eh, me, me estuve entrenando todos los días y Bueno, por suerte estoy bien. ¿Santi? ¿Y tú cómo estuviste viendo el inicio de esta liga? En este caso desde afuera, ¿no? Una situación también particular, ¿no? Me imagino que con mucha ansiedad de que llegara ese llamado, que en este caso vino de gimnasia. Sí, sí, en realidad no, no estaba tan, tan desesperado, porque de hecho tuve un par de ofertas, pero, pero bueno, medio que no no me convencieron, y como te digo, estaba más esperando por ahí lo del mercado de... De, de, de Brasil pero pero bueno sigo sigo los partidos eh, es una, una liga que hace ya 13, 13 temporadas más o menos que estoy entonces imposible es no seguirla más que me gusta mucho el básquet y bueno veo veo en la zona norte muy fuerte eh, y y en la, y en la sur eh, sacando San Lorenzo creo que el resto Eh, va, va va a estar bastante competitivo bueno Bahía tuvo un arranque muy bueno pero me parece que que bueno que San Lorenzo tiene tiene prácticamente dos equipos sí San Lorenzo está está muy está muy bien armado eh, con qué te encontraste en gimnasia poquito tiempo nada casi pero qué sabías de gimnasia o, o qué referencias tenías y, y en poquito tiempo que estuviste con qué te encontraste no la primera referencia eh, Que, que bueno, que también fue la más importante, es que estaba Gonzalo, entrenador. Y yo, bueno, a Gonzalo, lo no tuve cinco años en la de La Plata, sé cómo es como persona, es un ser humano extraordinario, entonces bueno, eso también facilitó las cosas. Y después me encontré con un grupo muy unido, muy buena onda, eh, buenos chicos, y, y bueno, y tres extranjeros que también se, se han acoplado, así que la verdad que, que, que la, la, la forma de trabajar en los entrenamientos es... es muy buena y todos tiran para el mismo lado está muy bien, está muy bien, bueno Pitu, nada queríamos estar un poquito en este en este arranque tuyo, desearte una buena temporada este y ojalá que una vez que termine el reemplazo por, por Lionel Chapman eh, puedas tener una una continuidad de trabajo eh, tanto en la Liga Nacional de Básquetbol como en la Liga de Brasil Bueno Fabi, muchas gracias por, por tu palabra, sé que, que siempre estás eh, presente, que lo hice los otros días y, y bueno, ojalá, ojalá Dios quiera que, que pueda hacer las cosas bien acá y bueno, seguramente eh, después ya, ya aparecerán otra, otras oportunidades, así que nada, agradecido a la lo que. a lo a la oportunidad que me damos el mes y bueno, espero no desaprovechar. No abrazo enorme, un abrazo enorme, Fiquet. Chao, un abrazo grande, hasta luego. Bueno, así pasaba la nueva cara de Gimnasia y Esgrima de Comodoro que recibe 21 a 30 horas a Quilmes con el arbitraje de Sergio Tarifeño y Oscar Brites.